...una técnicamente perfecta... ...con un solo fallo. Año 1886... ...ciudad de Atlanta... ...Estados Unidos... ...en su laboratorio... El boticario John Pemberton trabaja en nuevos experimentos. Shh, ¡Cállese la boca! ¡No me interrumpa! Machaco hojas de coca. Ahora machaco semillas de cola. Mezclo aquí, mezclo allá. Hojas de coca, semillas de cola. Cola con coca. ¡Coca con cola! Eureka, ¡Ya lo tengo! ¿Qué es lo que tienes, John Pemberton? Uh, uh, pruébalo, pruébalo. Creo que es excelente. Mm. ¿Y qué cura este brebaje? Oh, ¿Otro remedio para calvos? Ah, que, que lo pruebes, te digo. Es para el dolor de cabeza y las náuseas. Mm. Muy fuerte el olor, ¿eh? Prueba, prueba. Mm. No, no sabe mal uh, a, a, a que no? ¿Con qué lo hiciste, John Pemberton? Oh, yo, uh, ¿Me lo compras o no me lo compras? Después te diré la fórmula Está bien, está bien ¿Qué te parecen dos mil dólares? Dos mil quinientos Ni para ti, ni para mí Dejémoslo en dos mil trescientos Bien Anda, anda Dime con qué hiciste este veneno, John Pemberton. Pues con, con coca y con cola. Ah, pues se llamará Coca-Cola. ¡Magnífico! No sabía entonces John Pemberton, el boticario, que al vender la fórmula de su Coca-Cola, comenzaba una nueva era en la historia de la humanidad. Bueno, lo que no sabía ese John Pemberton era la millonada de dólares que iban a ganar los que le compraron la fórmula de su Coca-Cola. Ah, ah, ¿Están claros? Sí. Con mucho dinero y mucha publicidad, bueno, eso sí, eso sí, en sí, poco sí. tiempo el invento de este boticario le dio la vuelta al mundo. Ay, la Coca-Cola, eso sí que es un refresco único. Mm. Yo siempre digo que es como es como la chispa de la vida. Mm. Oigalo, <risa> repitiendo como Ay. un loro lo que dicen los anuncios del radio. ¿Cierto? Como un lorito. Bueno, señores, sí, está bien, olor. está bien. Pero chispa tiene, ¿no es cierto? Eso usted <risa> no se lo puede negar, ¿no? Uno lo toma y lo toma y nunca le descubre el saborcito a ese refresco. Es que nadie se lo puede descubrir. ¿Mm? A mí me han dicho que la receta de la Coca-Cola es como el secreto de Fátima. Ah, no que solo dos o tres personas en el mundo lo conocen. Ay, señora, señora. Eso del secreto sí. es publicidad para vender más. Ah, sí. ¿No ve que tanto misterio es también parte del negocio? Pero, ¿usted sabe o no sabe el secreto? Pero sí. si cualquiera lo sabe, señora. ¿Cómo que cualquiera? Sí. En cualquier laboratorio le analizan el saborcito. ...y le dicen... ...el secreto... ...yo se lo digo ahora mismo... ...si usted quiere... ...mezcle azúcar... ...mucha azúcar... ...con agua... ...mucha agua... ...añádale un poquito... ...de ácido fosfórico... ...otro poco de cocaína... ...o cafeína... ...según las prohibiciones... ...otro poco de glicerina... ...jugo de lima... ...aceites esenciales... ...y extractos vegetales... Todo bien batido, embotellado y con una buena campaña de publicidad para que el mejunje se venda. Va, va, va, va. Así que tanto misterio para eso. Yo diría tanto dinero para eso. Porque lo más interesante de este asunto no es la fórmula. Bueno. No, no, no. Es el dineral que hay que pagar por esa fórmula. ¿Qué? Bueno, pero usted no sabía que nuestro país tiene que pagar licencias industriales a los dueños de la Coca-Cola por embotellar el refresquito No, no lo sabía No, bueno, pues sépalo Tiene que pagar lo que se llama una patente, ah. un permiso, dólares contantes y sonantes Claro, ¿sabes? pues señora, la marca hay que pagarla El que inventa también tiene sus derechos, ¿no? Uah, usted ah. paga porque embotella un invento ajeno ¡Ja! Pagará otro Yo no pago ni un centavo por esa agua sucia, ah, está, está bueno. porque a mí nunca me ha gustado ni su chispa ni su nada. Yo prefiero batir piña o guayaba o tamarindo, que me sabe más sabroso, ¿sabes? Pero usted? otros no, otros no, señora. Otros prefieren la Coca-Cola solo, solo porque viene de fuera, ¿está claro? Así es, piensan que todo lo extranjero es lo mejor, ¿sí? Allá ellos, aunque sea más caro y no alimente. Pagamos la patente de la fórmula secreta La patente de la botella La patente de la máquina de embotellar Ajá. ¿eh? ¿Está claro? Y la verdad es que con tanta patente Nos tienen agarrados por la pata Bueno, bueno, bueno No se puede generalizar tampoco A usted siempre le gusta hacer caricatura oye. No, no es la caricatura La Coca-Cola es una cosa Y otros inventos son otra cosa. Hay inventos muy útiles, ¿eh? Máquinas nuevas que es justo que queramos tener y que paguemos por ellas. No hay que ser enemigo del progreso y de la técnica. ¿sus? Progreso y técnica, amigo. ¡Vea! ¡Vea cómo funciona esta máquina maravillosa! <risa> Esta gran maquinaria de alta tecnología traerá progreso y técnica a su industria. H hemos aceptado venderle la patento, uh, eh, pa patente para que ustedes puedan usar nuestro invento. Oh. Fime aquí, por favor, e es el compromiso por el pago de la patente. A ver, a ver, a ver. Aquí. Ah, ¿Algo más? Uh, sí, sí. Uh, otra firma por aquí, por favor. ¿Y esta? Este es el compromiso de ustedes de darnos parte de las ganancias de todo lo que fabriquen con nuestro invento. Oh, bueno, bueno. ¿Algo más? Sí, sí, sí. sí. Firme eh, también aquí. aquí. ¿E -ese? Y, -y, -y, ¿Y esta? Este es el compromiso de ustedes de comprarnos todos los repuestos que necesita esta máquina. ¿eh? Ah, mm -hmm. perfecto. Ah, ay, y y ay, aquí ay. también una firmita más, por favor. <risa> este es el compromiso de ustedes de vender los productos que fabriquen con nuestro invento solo en los países que nosotros le indiquemos. Oiga, oiga, oiga. ¿Y no quiere ¿Eh? que le firme también una tarjetita de cumpleaños? ¿Eh? <risa> No, no, no, no, no, no es que uno sea enemigo del progreso ni de la técnica Pero la verdad, con tanto compromiso y tanta firma sí. Nuestras fábricas se hacen cada vez más dependientes del extranjero sí, ¿Qué técnica? ¿La que nosotros necesitamos comprar o la que ellos nos quieren vender? Ahí ¿Eh? está ¿La que soluciona nuestros problemas o la que los complica más? Ajá. Porque la máquina se hizo para el hombre Y no el hombre para la máquina ¡Ay! Eso es lo que dijo Jesucristo en el Evangelio Señora, por favor, usted siempre confundiendo las cosas Bueno, ¿Cómo no? bueno, no, no lo dirá a sí mismo, pero, pero dice algo parecido Y eso, eso es lo que debía haber dicho el dueño de la textilera Pérez y Pérez Señor ¿Usted es el dueño de la testilela Peles y Peles, gran fábrica de camisas? Sí, ese mismo soy yo. ¿Y usted quién es? Soy el representante en este país de la firma Yo Gano Muchito. ¿Yo Gano Muchito? ¿Y yo qué gano? ¿Cómo dice señor? No, digo que ¿qué se le ofrece? Digo que ¿qué desea señor? Deseo ayudarlo señor, ayudar a su fábrica, que es una fábrica primitiva, ¿Eh? atlasada, obsoleta. ¿Oso oh, oh, qué? Oh, oh, oh, okay? Pero, pero, pero, ¿qué diablo dice Tachiro? ¡Japonés, señor! ¡Japonés! Bueno. Mire usted, señor. En el Japón estamos acercándonos ya al ideal industrial, al ideal de la fábrica sin trabajadores. ¿Cómo? gran producción sin tener que pagar un solo centavo de salarios oh. y sin tener un solo problema de huelgas, protestas y cosas parecidas. Uh, esto se pone interesante, se pone interesante. ¿Y cómo se logra ese ideal de la fábrica sin trabajadores, señor? Mm, yo gano muchito. Pues bien, querido señor, para lograr ese ideal y ese progreso, vengo a vender la textil la peles y peles esta máquina ...que va en el catálogo... ...esta, Mile, esta... ¡Ajá! ¡Uy! ¡Qué adelanto! Sí. Mucha palanca, muchos botones...! ¡Es una máquina robot! ¡Ah, un robot! Sí, en cada botón... ...tiene una programación de microcomputadoras electrónicas... Mm. ...y dígame, señor... ...¿cuántas trabajadoras tiene la textilela Peles y Peles? Cien, cien mujeres trabajan aquí... ...¿y qué hacen esas 100 mujeres? Bueno, pues... ...hacen de todo... Hacen la camisa completa. ¡Ah! Pues máquina electrónica, gran invento de Yogano Muchito, hace la camisa completa. ¿Cómo? Y la hace mejor y más rápido, sin equivocarse nunca. Cortatela, cosetela, pone cuello, quita cuello, pega botón, plancha camisa ¿Cómo? y Lobot no anda, habla y habla como mujeres perdiendo tiempo de producción. ¡Uy! No puedo creerlo. Sí, sí, sí, aquí lo veo. Esta palanca... Y esta otra... ¡Uy! ¡Esto es una maravilla! Una maravilla que le aolala el salario de 100 trabajadoras y le aholá mil camisas por día. ¿Qué le parece? Uy, me parece mentira. ¡Pero es verdad! Entonces, compro la patente. ¡Ay! Eso sí, ve. Eso sí que son grandes inventos, esas máquinas. Y no como la receta vieja de la Coca-Cola. Ah. Pero, pero dígame, ¿de verdad habrá robó como ese que vende el japonés? Señora, por Dios. Como usted no sale de su casa, no sabe nada de bueno, la vida, pues. Bueno, Pero ahora, le voy a decir que hay cada invento que te eriza los pelos. Ah, sí. ¿Sabía usted, por ejemplo, que ya le pueden hacer un análisis de sangre a uno sin la inyección? ¡Oh! Sin sacarle una gota. ¿Y cómo lo hace? Por computadora, pues señora. Por pues. computadora. ¿Y sabía que ya están haciendo unos robots de esos japoneses o americanos, Ajá. o qué sé yo, donde sea, sí. que trabajan como sirvientas en las casas? ¡Ay, qué bien! Le hacen a usted la sopa, le barren, no le abren diga. la puerta, ¡hasta le limpian los oh, zapatos! ¡Pero qué maravilla! ¡Dios bendito! <ríe> una maravilla, sí. Pero, ¿quién gana con todas esas maravillas? Ah, ¿Quién? Eso a ver, ya... el dueño de la fábrica de camisas. Ah, claro que sí, que ahora va a producir más y a ganar más que antes. Pero ahora viene un pero. ¿Qué pasa con las 100 mujeres que cosían las camisas? ¿Mm? Yo no me lo había pensado. América Latina está llena de desempleados. Sí. Y muchas de estas nuevas tecnologías, Lo que vienen a fabricar es todavía más desempleados. No, viejo. No sirvió la huelga, ni, ni sirvió el reclamo, ni, ni nada. ¿Qué le vas a hacer? Eh? Dicen que las mujeres somos muy lentas, ¿Qué? que atrasamos ah, la producción. ¿pero ¿Qué van a hacer, lentas? No, van a dejar cesantes y van a traer unas máquinas nuevas. ¿Qué? ¿Qué Dicen que sabe? son tan poderosas como Dios. Yo digo que serán como el diablo, ¿sabes? Vamos a ver eso Ay, viejo, ¿y qué vamos a hacer ahora sin ese dinero? No van a echar de la casa No, señor mío. Aquí no hay trabajo para usted. Pero, patron, ¡No patron, insista! Si yo, yo, ya tenemos si el personal hacer, si completo estoy... hace mucho tiempo. Pero, pero es que yo tengo alguna experiencia en esto. Esa experiencia no podía... que tiene usted no sirve ya. Pero, si, usted es un si, artesano, si yo, amigo. No, usted si es de no sé otros tiempos. De Aquí solo contratamos ya obreros especializados. Ah, yo soy especializado. Ver, bueno, vamos a ver, sí. ¿qué especialización tiene usted? Ah, bueno, pues yo sé algo de motores. Ese... ¿De, ¿de qué motores, señor mío? De todos los motores que usted me diga. Vea, eh, la sí. tecnología ha simplificado todos los procesos. Ah, y con sí. sus motores ya no se fabrica ni un clavo. Bueno, ¿y, y no podría entonces hacer la limpieza del taller? Y Lo dejar... siento, amigo. La limpieza del taller también la tenemos mecanizada. Ahora sí si nos fregaron, dicen que esta empresa va a hacer no sé qué fusión con no sé qué empresa gringa. Van a reducir el personal, van a meter nuevos equipos y no sé qué más babosada. Y a la calle, fíjate, ya no necesitan tanta gente. Porque ahora la onda moderna es gastar el pisto en máquinas y no en sueldo. Y el obrero que se joda a comer aire y potes porque para otra cosa no va a alcanzar con esta onda moderna. Sí, entran las máquinas por una puerta Ajá. y por la otra puerta salen más y más desempleados. Oiga, señor, estas nuevas tecnologías son una maravilla. Claro que sí. Son técnicamente perfectas. Pero tienen un fallo. Solo un pequeño fallito eliminan gente. ¿Ah? Y en América Latina hay mucha gente, señor. Para un continente como el nuestro, solo sirven las máquinas y los inventos que den trabajo, sí, y no los que bien. quiten trabajo. Ahí Antes está. que los millones de camisas, hay que crear millones de puestos de trabajo para que todos puedan comprarse su camisa. Bueno, bueno, ¿Eh? ahí sí que le doy toda la razón. ¡Vaya, al fin! Tengo pues. yo el caso de Agapito, por ejemplo, mi sobrino. <ríe> Ajá. Es un muchacho preparado. ¿Y qué pasó? Pues lo votaron hace ¿Ah? un mes de la fábrica oh. por no sé qué reconversión industrial que iban a hacer con maquinaria nueva. Me ¿Se da cuenta? Y ahora no encuentra empleo en ninguna parte. Ay, claro. Igualito está medio mundo en el barrio mío. Bueno, pues. Sin hacer nada la Esto gente. Y no es por vagancia, no, ¿eh? No es por falta de voluntad tampoco. Es que no hay, no hay trabajo. En América Latina hay 52 millones de hombres y mujeres a los que se les reconoce en los papeles su derecho a trabajar, pero que no encuentran trabajo. 52 millones de personas que quieren trabajar y que no tienen trabajo en el campo por culpa del latifundio, ni tampoco en las escasas industrias de las grandes ciudades que se modernizan cada día reduciendo su personal. 52 millones de familias que viven en la miseria, que sobreviven en Tugurios sin que se vea solución a este gravísimo problema. Y el número de los sin trabajo aumenta día tras día. Se calcula que para el año 2000 la mitad de la población latinoamericana vivirá desempleada o subempleada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. 52 millones de desempleados. Es decir, 52 millones de desesperados. ¿Eh? Como esos tres que hablaron antes. Y si le diéramos un minuto, solo un minuto, señor. Sí. Solo un minuto a cada uno de esos 52 millones para que hablaran, para que nos explicaran su caso, ¿cuántas horas tendríamos que escuchar? No se sabe. ¿Cuánto duraría entonces este programa? Ah, no sé. Si cada uno de ellos hablara solo un minuto, este programa duraría 86 mil horas. Oh, madre mía. Estaríamos oyendo sus reclamos, estaríamos escuchando su rabia, su tristeza, 86 mil horas. El infinito. ¿Y cuánto tiempo tan grande es ese? Bueno, pues 86 mil horas serían 99 años. Oh. Es decir, estaríamos 99 años sí. oyendo hablar a los desempleados de América Latina. ¿Eh? Ya para entonces yo me morí. <ríe> oh, y el señor también. <ríe> sí, claro. que Y yo. Nos moriríamos los tres. Sí. Claro, claro, claro. Y ellos seguirían hablando todavía. Y si a esos 52 millones le sumamos los otros tantos millones que sobreviven vendiendo chicles, pintando ah. paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Si le sumamos los cuidadores de carros los mendigos, entonces nos llega el día del juicio final y aún no, no hemos pero, acabado. Parece, sí, <risa> <excepciones>. No, no <risa> hemos acabado. La gran tecnología de los países desarrollados será maravillosa para ellos. Así se ve. Claro que sí. Pero para nosotros Para nosotros puede ser una trampa. Si la seguimos copiando y repitiendo como loros, sí. nos vamos a hundir cada vez más. Pero, ¿quién le para el carro a esos extranjeros que nos vienen a vender lo que no necesitamos? Uh -huh. Porque el gobierno es el que debería meter mano en este Así asunto, ¿no? También. Digo yo. <risa> señora, ay, señora, señora. Llevamos siglos aguantando a gobiernos copiones que prefieren pagar patentes a los de fuera y no crear puestos de trabajo para los de dentro ¿se ¿De dan usted? cuenta? Sí, sí. Claro años y años cuenta. señor años y años aguantando a empresarios copiones que se hincan de rodillas ante la diosa tecnología es increíble. una diosa extranjera que les da muchos reales sí, yo lo creo. no, si esto no es de ahora esto es un problema antiguo esto lo vio venir hace ya muchísimos años un viejo maestro de escuela don Simón Rodríguez Muchachos, buenos días a todos buenos días, buenos días Maestro, ¿y qué invento nos trae hoy? A ver, hoy les traigo esto Un lorito ¡Un lorito, lorito, lorito Es un lorito muy educado, ¿eh? Buenos días Buenos días <risa> Aunque a veces se pone bravo y se vuelve mal educado Loro viejo Pendejo, pendejo ¿Lorito copián? ¡Lorito copián! ¡Copiones! ¡Copiones! ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, bueno, muchachos. Ya ven que el lorito copia todo lo que oye. Todo lo repite. ¿Y a ustedes? ¿Les gustaría a ustedes ser como los loritos? Como las loras y los papagayos que solo usan su cabeza para repetir. No, ¿Les gustaría? ¡No! Pues a los que nos gobiernan, parece que sí les gusta. Porque son unos copiones. Unos copiones que piensan igualito a como se piensa en Europa y en Estados Unidos. Y eso no sirve, muchachos. Por eso, cada uno de ustedes tiene que pensar con su cabeza. Y tienen que saber hacer las cosas con sus manos. Sobran los monos de imitación y los loritos. ¡Lorito, ¡Lorito! ¡Lorito! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa era la matraquía de aquel hombre! Sí, la matraquía de don Simón Rodríguez. Que la gente pensara con su cabeza. Ya en su tiempo, cuando todavía no había robots japoneses ni las tecnologías de ahora... Cuando ni siquiera se había inventado la Coca-Cola, oh, pues ya este gran maestro se enfurecía cuando veía llegar los barcos cargados con productos americanos. Con cosas que se hubieran podido hacer en nuestros países. Tenía razón. Copiones, decía sí, él. Bien. Don Simón quería la técnica. Claro que la quería. Pero una técnica apropiada a lo que necesitamos aquí. Uh -huh. Por eso ponía a todos sus alumnos a aprender, por lo menos, carpintería, herrería, albañilería, muy bien, muy bien. para que supieran hacer las cosas que nos convienen. El problema de América Latina es escoger entre estos dos caminos. O somos nosotros mismos o copiamos a los extranjeros. O inventamos nosotros o estamos perdidos. No estaremos perdidos ya. ¿Por qué, amigo? Es que no sé, oyendo estas cosas, ya no me quedan ganas ni siquiera de tomarme una Coca-Cola. Pero bueno, hombre, oh, hombre, anímese, nos tomamos un jugo de piña, ¿ya está? O un vino de plátano, no es fácil. que sale agrio. Está bien, pero es nuestro vino. <risa> claro que sí, claro que sí, amigo. Hay que ser optimista. Hombre, qué fácil, ¿A que es? no sabe usted de quién fue Maestro Simón Rodríguez? No, no, no, no. A ver. ¿A ver? No sé. No, pues de otro Simón de Simón Bolívar, el libertador. Y si un maestro así sacó a un libertador así, no va a haber cien, mil maestros como don Simón formando ya hombres y mujeres que piensen con su propia cabeza, sientan con su propio corazón y caminen con sus propias piernas. ¡Claro que sí! ¿Ah? Hay que confiar en los jóvenes para enderezar todos los problemas. Claro, sí. Para ver si inventamos algo nuestro y dejamos ya de una vez de ser copiones. ¡Copiones! ¡Copiones! ¡Eh! ¡Copiones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! 500 años y siguen abiertas las venas de América Latina.